¿A dónde iremos los hombres si la tierra está alambrada? Si la mar está sellada y el cielo tiene candados. El viejo sueño de hermanos es un candil que se apaga. ¿Cómo vuelen las fronteras en el horizonte oscuro? Donde se levantan muros que separan las aldeas, nubes de estrechas ideas ensombreciendo el futuro. Cómo duelen las distancias, donde se cavan trincheras que mata la primavera y asesina la alegría. ¡Qué linda sería la vida en un mundo sin banderas! Buscarán los hombres si no es la luz fraternal Luz que busque unificar universal esperanza Universal lontananza de un ser humano total Solo un hombre sin fronteras puede llegar a entenderse Intentando comprenderse para abolir de la tierra El fantasma de la guerra y el horror de la miseria uesta soñar un mañana que no existan divisiones idiomas ni religiones para encasillar al hombre y no sea dios un nombre para esclavizar naciones La lengua que de la música es verbo y luz que proclama, antigua voz que reclama unión y fraternidad, símbolo del arma andada desde el alma al pentagrama. La estrella que alumbra el arte es la aurora del planeta. Veámonos los poetas darle luz a ese ideal renovando a canto y cada vega toda receta Por los sura por el norte es decir de polo a polo el planeta es uno solo porque uno solo es un hombre Porque uno solo es el hombre, porque Dios es uno solo. Solo un hombre sin fronteras puede llegar a entenderse intentando comprenderse para volir de la tierra el fantasma de la guerra y el horror de la miseria.